último día de la semana el contacto es con la CIBS Central Informativa Vial Y recibimos en la radio a Luis Constantini como todos los días Luis, ¿cómo te va? Buenos días ¿Cómo estás, Jorge? Buen día para vos también Muy bien, ¿cómo anda usted? Bueno, si se lo transmite a su voz estaría bárbaro Y estamos medio complicados ¿Qué te pasa? A ver, cuéntele al tío, ¿qué tiene? Vamos muy complicado Bueno, bueno, no esperar, de, tranquilo Me, me, me refríe y no, sí. no puedo salir del sí, de ¿Pero, de pero usted tomó el remedio que yo le dije? Sí sí sí y y sal, me duró una semana ¿de qué? ¿el resfrios claro no no las pastillas ¿sí? no no no una semana me duró no tiene que tomarte de naranja en abundancia sí sí ya lo tomé y me curó el resfrios me agarró un poco de problemas estomacales pero bueno, bueno agua y ajo claro usted quiere todo agua y ajo aguantársela y ajo ah bueno ¿Eh? bueno de salón Sí, sí, sí Ese es very difficult Sí, Ay, sí, Dios. sí Impresionante bueno, claro es que Cada vez bien? que mete un bocadillo el la pache tiembla Porque ninguno lo sabe para Sí, es, no, y, <risa> y últimamente se está yendo a los pastos pero mal <risa> Y bueno, de a poco De a poco, ¿qué le va a hacer? La gente... Bueno, bien usted? sí? ¿Cómo? ¿Anda bien, sí? Sí, ¿no? mejor que nunca Bueno, me alegro, me alegro Me alegro eh, Nosotros también, ¿eh? Estamos en nuestro mejor momento Sí, bueno vale. Está bien Ya se va a pasar No, espero que no Nada, quédese tranquilo Jorge, viernes hay que levantar el ánimo Además tenemos buenas noticias ah, bueno. Porque las condiciones climáticas han mejorado Salvo en la ruta 9 Donde aún tenemos densos bancos de niebla Que reducen la visibilidad en unos 200 metros Esto lo deben tener en cuenta los conductores Que se dirijan hacia la zona norte La Nacional 226 por ahora con buen tránsito Las banquinas, atención porque están aún algo barrosas Por las lluvias de los últimos días El tránsito no presenta complicaciones, sí aumenta hacia la zona centro de la provincia y desde allí en dirección a la zona costera. En la ruta 3, con unos parámetros climáticos que no difieren demasiados, estos son buenos y hay un aumento del tránsito hacia el área metropolitana, sobre todo camiones, hacia la localidad de Cañuelas. Sobre las 5... También una visibilidad que por el momento no presenta inconvenientes, parque automotor en Luján intenso, para tomar luego la autopista del oeste, en esta última se van a encontrar con demora a la altura del kilómetro 24 en la localidad de Castilar, allí chocaron otros autos y hay un carril reducido sentido a Buenos Aires. Por el momento, mi amigo, esto es todo lo que te tengo que decir en materia de tránsito. Que tengas un buen fin de semana, Luis. Usted también disfrute, cuídese, pásela lindo. Hasta el lunes. Hasta el lunes, muchas gracias. Luis Contratini desde la SIM Central Informativa Vial, con el informe del tránsito en las rutas de la provincia.